Sí, tuvo que tuvo que gritar pues para que alguien se diesee cuenta de que de que, de lo que estaba pasando, porque prácticamente a esa hora había muy poca gente en la calle y entonces eh, no sé pues eh, esto esto nos parece muy grave porque bueno eh, aquí no se respetan ni los derechos mínimos ni ni nada o sea eh estamos continuamente escuchando pues que tenemos que buscar eh, medios democráticos para para ir avanzando y resulta que aquí pues la democracia brilla por su ausencia eh, y se están dando unas condiciones que bueno y uh -huh. en el franquismo hemos conocido casi Sí, además detenciones pues como dices que se dan amparadas eh, pues ahí, en la nocturnidad y pues bueno con, per, con eh, personas detenidas que luego pasan a estado de incomunicación con lo que con lo que esta situación de estar incomunicado pues o incomunicada pues puede conllevar ¿no? en estos Esto momentos es cómo que... se encuentra tu hija o qué uh -huh. sabes de ella Eh, pues, eh, no tengo, no tengo ninguna eh, ninguna información sobre esa situación ni tampoco de los compañeros que están con ella porque nosotros lo único que sabemos es lo que lo que hemos eh, visto en los medios lo que hemos oído en los medios y entonces alguna imagen que otra del momento de eh, del registro y, y nada más y nada más y no, no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo durante estos días y eh, bueno de los tres días de incomunicación que se supone que es lo eh, es lo eh, lo legal pues eh, hemos llegado pues eh, hasta cinco días y entonces eh, hemos visto que en los eh, últimos casos se están llevando al, a tope eh, está este plazo y, y entonces pues eh, no, no tenemos ni idea eh, lo sabremos pues cuando cuando podamos eh, verles y, y cuando nos cuenten de eh, lo que está pasando uh -huh. lo que ha estado pasando uh -huh. eh, es una incertidumbre continua pues sí la verdad y, y una incertidumbre que están sufriendo pues eh, muchas familias y, y prácticamente pues a diario especialmente en iruñería no últimamente eh, eso es en uh -huh. los casos de las, las últimas eh, 19 personas pues por lo menos 15 de 15 de ellas se eh, Eh, pues se eh, han sido torturadas y entonces se eh, vemos que hay muchas muy pocas excepciones en nuestro caso por ejemplo pues eh, se ha pedido también que se aplique el protocolo que garantice eh, pues la por lo menos eh, lo básico, uh -huh. pero por lo visto pues eh, se ha denegado todo y entonces pues eh, nada, nada, aquí estamos aquí estamos en una situación que bueno uh -huh. de democrático no tiene nada y de estado de derecho que se dice pues no sé dónde estará el derecho, uh -huh. porque aquí Uh -huh. muy no bien. Sí, uh -huh. Yo quería hacer un, un llamamiento eh, a toda la escalería y, y concretamente a Ana Farrua Para que nos levantemos y, y vayamos todos juntos eh, a buscar la democracia Porque parece que aquí eh, nos están pisando eh, como les da la gana Y esto no puede ser, no puede uh -huh. ser